están rodando. Nos vamos a Saitama, este, le agradecimos el tiempo, el contacto, Julio Lamas. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué decís? Buen día para nosotros. Buenas Hola, noches para vos. Bien. ¿Cómo andas? Buenos días, buenos días para todos. ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. todo bien. Bueno, bueno, te estuvimos ahí viendo en el partido de esta mañana. ¿Qué balance hiciste, Julio, de, de lo ocurrido? ¿Estás conforme con la actuación de tu equipo? ¿Cómo lo viste? Primero, para nosotros, eh, para Japón, jugar contra Argentina es una oportunidad de, de aprender o de ganar experiencia antes de llegar al Mundial, ¿no? Eh, dicho esto, después en el partido, eh, Argentina lo gana bien eh, porque lo empieza mejor que nosotros y lo termina mucho mejor. Eh, eh, con usando no el oficio o experiencia para estar en ese tipo de situaciones este, más más veces que nosotros no y eh, creo que en ataque jugamos bien Japón jugó bien en ataque y cerca de lo mejor que puede hoy y en defensa eh, Argentina nos dominó atacándonos bien las rotaciones defensivas buscando los tiradores y estando súper eh, acertados los tiradores, ¿no? Y por eso eh, ganó justamente el partido. A nosotros nos sirve eh, este partido, el que vamos a jugar el eh, pasado mañana con Alemania, Este nos sirve porque son equipos eh, eh, que para esta nueva etapa nuestra de que jugar competencias mundiales eh, eh, son una exigencia nueva para nosotros a la cual nos tenemos que acostumbrar claro claro claro y cómo cómo a ver más allá de este acostumbramiento que obviamente no se va a hacer de un momento a otro eso está claro este cómo cómo viste al equipo no eh, desde lo colectivo y desde lo individual qué qué cosas notaste como a, a primera vista obviamente y vos lo sabes en el día a día seguro para para mejorar el cada lo que viene no Y en ataque, como te decía, estuvimos cerca de nuestro techo hoy. En defensa tenemos que mejorar. Hay varias situaciones defensivas que que tenemos que tratar de mejorar para que no eh, no nos castiguen como Argentina hoy. Eh, la mayoría de los equipos que nosotros vamos, todos los equipos que vamos a enfrentar el grupo nosotros, tanto el Dream Team como Turquía como República Checa tiene Varios jugadores que pueden eh, desequilibrar y que nosotros tenemos que hacer una defensa mucho más como conjunto, más compacta para que los tiros sean más punteados, contestados, más incómodos. No no podemos, eh, no puede pasar que eh, por más que la rotación de pelota sea buena tienen solo tantos tiros como hoy, porque eh, hay muchos jugadores que eso lo pueden aprovechar y claro. llegar a una anotación tan alta como la que llegó Argentina hoy, son muchos puntos, a mí me parece que en el Mundial, salvo cuando juegue el Gentino, cuando juegue Serbia, nadie debería hacer 108 puntos, ¿no? Y bueno, este, así que eso, creo que tenemos que mejorar en todo lo posible la defensa la próxima semana. Si viene un amistoso Julio, ¿cómo viviste esa sensación de enfrentar a Argentina, de volverte a cruzar con, con Sergio Hernández y además hacerlo en un estadio que realmente explotaba hoy? Bueno, eh, la verdad que por suerte era amistoso. Espero nunca tener que atravesar la situación emocional de jugar un partido contra Argentina. Eh, no me gustaría nada. Eh, y entonces, al ser amistoso, ya fue parado desde ese lugar. De, de principio a fin y, y la verdad que, bueno, agradezco que Argentina haya podido venir porque a nosotros nos sirve de un montón. Y obviamente, ¿no?, que jugar un partido con Argentina significa mucho para mí desde, desde todo punto de vista. Quería que que mi equipo juegue bien, ¿no?, que dé una buena imagen. Quería que ellos también, que Argentina eh, tenga una buena experiencia acá en Japón en todos los aspectos estos días y el partido eh, eh, es especial, ¿no? Para mí. Claro. Si terminaba empatado, mejor, eh, ¿no? Pues había razones. Si terminaba empatado, mejor. Sí, sí, bueno, al final eh, eh, que es un partido amistoso le quita este una un, un costo emocional que la verdad no me gustaría vivir y Bueno, fue lindo, fue lindo que estén acá, que vengan acá, que el lugar donde yo trabajo ahora vea cómo es el básquet de mi país, por el cual los especialistas o el director deportivo me fue a contratar, pero el resto de la gente no lo conoce tanto. Los jugadores japoneses, eh, de los cuales muchas veces ya hemos mostrado situaciones de juego de algunos de los jugadores argentinos, este, que los puedan ver jugar. La verdad que, que me gustó, me gustó. Bueno, ¿y cómo está tu Japón? Digo, porque jugaste dos partidos amistosos previos con Nueva Zelanda, con Victoria, este contra Argentina, se viene Alemania, se viene Túnez, y ya después la cita mundialista, ¿no? Mira, nosotros estamos... Eh, tranquilos, eh, bien, eh, y también con la incógnita de cómo nos vamos a comportar en ese escenario desconocido para nosotros. O sea, para nosotros... El clasificar para el mundial eh, fue un objetivo cumplido en sí mismo, pero empezó una nueva etapa, ¿no? Que empieza en el mundial y termina en el Juego Olímpico eh, de competencias mundiales, en las cuales no tenemos este, experiencia ni antecedentes, claro, y hay que ver cómo no cómo podemos rendir ahí. Eh, en ese aspecto, eh, bueno, yo estuve varias veces en esa situación. Y entiendo que tenemos que mejorar bastante la defensa para poder competir. Y bueno, ahí es algo que le voy a prestar atención todos los días que vienen antes del 1 de septiembre. Y en ese prestar la atención, imagino que, que ya ya evaluaste, sabés, charlaste con con, con tu cuerpo técnico, con Hermann básicamente y con el resto de los compañeros, eh, lo, lo que significa el grupo, lo lo, lo que vas a enfrentar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya tenemos una primera, eh, un primer scouting de, de los dos rivales europeos. Eh, de hecho, los jugadores ya vieron el de Turquía, el, la, la, la primera visión lo hicieron. Y, eh, estamos tratando de prepararnos para una situación de dificultad. Nosotros tenemos que estar claro. listo para que las cosas no sean fáciles y poder responder ante esa situación, ¿no? Eh, otra cosa sería es un poco ingenua, Después si todo viene bien, todo va a ser mucho más fácil. Pero nosotros para poder competir tenemos que estar preparados para ir 5 puntos atrás, 7 eh, y que nuestro nivel de juego no caiga para poder volvernos, ¿no? Hoy de hecho en un momento lo hicimos bien porque Argentina en un momento el segundo cuarto se nos va, se nos va y y domina claramente y nos pudimos volver entre el segundo y el tercer cuarto y y empatar el partido sí. eh, después Argentina lo cerró mejor bueno eh, es muy importante que estemos preparados mentalmente para esas situaciones porque este nadie dijo que va a ser fácil no la competencia mundial para nosotros este co como como equipo novato en esa situación Sabía además la dificultad del grupo no el grupo que les ha tocado e, en Shanghai eh, sí. cómo afrontás lo de Estados Unidos no porque mucho se habla Incluso FIBA lo ha puesto por debajo de Serbia en las predicciones previo al Mundial en cuanto a su candidatura por las tantas bajas que ha sufrido no a lo largo de este proceso. Sí, sí. La verdad que no pensé todavía en el partido con el Dream Team porque como está Turquía primero claro. y República Checa después y estamos poniendo toda la... El, el, eh, eh, eh, eh, bueno, ellos hoy ganaron Australia en Australia bien ya lo empezaré a mirar a los demás equipos ya los vi más veces jugar eh, eh, vamos a ver eh, vamos a ver por un lado lo que lo que hacen ellos en el en el primer día del mundial y en el segundo y qué hacemos nosotros antes de preparar ese partido no eh, por ahora lo miro eh, eh, de de costadito nada más, miro el partido con Turquía por encima de los demás Está muy bien, está muy bien estamos hablando con Julio Lama, que está en Saitama que está en Japón eh, hace un rato nomás, unas horas, Argentina y Japón jugaron en tierra japonesa, ganó el seleccionado argentino es incómodo hablar de, del rival, o a mí mucho no me gusta que poner esta situación al entrevistado, pero siendo vos argentino, habiendo dirigido, justo hoy a la mañana miramos Eh, en 3x3 Radio miramos y nos recordábamos de aquellos 43 segundos de moneda de de Rusia y, y Argentina en, en los juegos olímpicos de Londres de 2012 este con con el triple de chat porque estábamos repasando digamos los los ausentes de, de, del torneo, ¿no? Y, y bueno, justo vos eras el técnico de de ese equipo. ¿Cómo cómo cómo viste a la selección, no, y a la selección Argentina? Yo la veo bien a la selección, eh, me parece que la selección en las ventanas, en juego y en resultado lo hizo bien, que ellos tienen química y una manera de jugar, eh, y que el presente de los jugadores en la Euroliga, eh, ¿no? de campazzo de Edek, bueno, ahora la Probítola, el de Bildosa, eh, El de Garino, eh, la presencia de Jola, eh, hace que se pueda esperar que hagan un buen torneo mundial. Eh, eh, eh, soy optimista, me parece que pueden volver a estar entre los ocho mejores del mundo y a partir de ahí habría que ver. Eh, por supuesto que los partidos hay que jugarlo, porque Siempre. Es un partido simple y si lo juegan mal, eh, bueno, puede ser que no estén. Entre los mejores ocho del mundo Pero creo que tienen posibilidades y, y bueno, ellos son un grupo Que no tiene cuentas pendientes La selección argentina de básquet No se debe nada a sí mismo Ni le debe nada a, a los demás no. Eh, eh, incluso ahora mismo viene de ganar La medalla panamericana de oro La medalla de oro panamericana Entonces eh, no sé, Yo los veo bien Se los ve bien De fuera se los ve bien Y, y creo que van a ser competitivos en el mundial y en esto de... hay Disculpa, cuatro Julio. equipos hay tres cuatro equipos que están por arriba de todos claro eh, antes de empezar a jugar no que claro. eh, hasta que no se sepa lo contrario el dream team Serbia Grecia eh, Francia están un escalón arriba España. en su condición atlética España están un escalón arriba Claro. Entre la calidad técnica, y entre la calidad atlética y entre la talla y entre el saber estar en esa situación, me parece que esos equipos son los candidatos, están entre los cuatro mejores. Eh, por eso digo no que si Argentina estaría entre los ocho, estaría muy bien. Claro que sí. Y en esto de jugar eh, todos los partidos y no descuidarse... Eh, ¿Qué Corea imaginás o por dónde pasarán las claves del primer duelo que tendrá Argentina en el Mundial ante una Corea de la cual conocés vos, ¿no? De, desde tu llegada a Japón. Corea juega bien. Corea es un equipo que eh, juega todo el tiempo su sistema de juego, de circulación de pelota, de pick and roll, de mano en mano, de buscar el mejor tiro. Eh, no son altos, son... Son un equipo vasco, cuando hablamos de una competencia mundial, pero son duros, son, juegan fuertes, son duros, tienen eh, mentalidad competitiva. Eh, este Es un equipo con el cual no se puede descuidar Argentina. Eh, Argentina es mejor, pero si Argentina juega mal lo puede pagar. Eh, eh, yo a ver, no sé, por ahí este, estoy exagerando un poco, pero me parece que en, en un tipo de torneo como este, eh, donde las posibilidades eh, de error hay que achicarlas al máximo, este, me parece que a ver, en mayor o medio medida, pero todos los rivales son de cuidado, ¿no? Como que no hay partido ganado de antemano. Después tenés que ser Serbia para ganar un partido de antemano sin que vos eh, regulando cosas, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, no eh, no es el caso de los demás. Eh, este, Pero bueno, eh, creo que Argentina eh, tiene experiencia en, en torneos mundiales. Tener experiencia no quiere decir que gane siempre, pero no, quiere no, decir claro. que ya son 20 años, Este, eh, ...de estar eh, participando... en todas las competencias mundiales... A, eh, ...a veces haciendo los mejores resultados... ...a veces... Otro ...un poco más abajo... Y, ...y con este grupo en sí... ...específicamente... ...incluso ya muchos de estos tuvieron... ...o algunos de estos tuvieron en el mundial anterior... ...y ya después hicieron todo el proceso exitoso en América... ...que los pone ante esta oportunidad... ...y me parece que van a estar atentos... ...y que van a estar... Eh, ...tratando de no regalar nada... ...cuando no tienen que regalar... ...otra cosa es que si clasifican y en un cruce tiene un equipo como Serbia como España este si se le puede ganar o no, pero me parece que eh, me transmite buenas cosas las de sí, Argentina. Sí, claro. Este, no, no no lo habíamos hablado al aire y aprovecho ya los últimos minutitos de, de de la nota y del programa, este para bueno, para que nos cuentes un poco de, de tu vínculo extendido con con la selección de Japón, ¿no? Que me imagino que Eh, que bueno, que, que debes estar contento y, y además te permite esta cosa de seguir trabajando Y darle una continuidad a un proyecto que hasta aquí ha logrado No sé, desde mi punto de vista El objetivo eh, eh, primitivo de poder clasificarse para jugar este torneo Ni más ni menos después de muchos años que, que Japón no lo hacía, ¿no? Sí, sí, voy a dirigir al equipo en el Juego Olímpico Y eso este, es un poco el el hoy lo que se lleva todas las miradas en el deporte de Japón en general o sea de de la sociedad en general no los Juegos Olímpicos son este lo que atrae y el, el objetivo principal eh, aunque para nosotros ahora lo aparcamos por un rato y no lo, lo nuestro es el Mundial claro eh, eh, en un eh, para Japón, jugar los Juegos Olímpicos de local, eh, poder participar después de 44 años, es este, eh, muy importante en ese torneo hacer un buen papel, dar una buena imagen, hacer un torneo digno y creo que los partidos que estamos jugando ahora amistosos, más los partidos que juguemos en el Mundial, más los que juguemos antes del Juego Olímpico, si sumamos 12, 14, 15 partidos contra equipos de de que estén entre los mejores 10, 12 del mundo, eh, vamos a mejorar. Va, vamos a crecer claro. como equipo y vamos a aumentar nuestras posibilidades de que en julio del año que viene, en el Juego Olímpico, poder hacer un buen papel. Qué buena que estaba la cancha, ¿no? Qué, qué, qué bueno, qué bien que se veía por televisión y qué cantidad de público. Hermosa. Hermosa estaba. 17.000 entradas vendieron. vendieron Impresionante. En la cancha entra entran 22.000 para partidos de básquet, 37 si la abren para recital. Y ahí se van a jugar los 52 partidos de los Juegos Olímpicos, los 26 de mujer y los 26 de varón. Mira y, y bueno, el básquet de Japón está viviendo un momento de transformación. Eh, te diría que en lo que va del año 2019... Eh, es un momento en el que se han multiplicado la cantidad de espectadores de, este, del club de fans de la selección eh, y de los, el espacio del espacio que cubren en los medios de comunicación. Eh, eso sumado a, por otro lado, el, el objetivo superador de los Juegos Olímpicos, hay todo un verano de que se están haciendo muchísimo más conocidos los jugadores, los equipos, la competición, la selección y acá que son tan consumidores del entretenimiento eh, se, se está agrandando mucho el básquet acá. Claro. ¿Y qué ovación te llevaste de entrada? Eh? Parecías un, un rockstar cuando entraste. Aparte que estás muy bien, estabas bien luqueado, todo. Y dije, bueno, mira. Este parece una un, una una una figura de de rock and roll ahí eh pues no, <risa> vo volvamos, al deporte, volvamos <risa> al deporte no pero fue una linda ovación fue una linda ovación en serio y eh, estamos contentos estamos en una dinámica buena eh, bueno ahora vamos a ir a una competencia mundial en la cual eh, también Eh, llegás de una manera y te volvés de otra, ¿no? Más contento menos contento con este reforzado, eh, con cosas para mejorar, lo que toque eh, eh, eh, se afrontará, pero la verdad, eh, honestamente, soy consciente de que eh, lo que pasó eh, en estos dos años de... Eh, al equipo el, el, el equipo cambió la cara eh, y genera una expectativa y tiene un nivel de juego mucho mayor al que tenía dos años antes el promedio de estatura era 91 ahora es 1,97 eh, no es eh, como el de los mejores del mundial pero es el mejor que Japón tuvo en mucho tiempo nunca, no lo sé y entonces bueno eh, eh, La verdad que hay como toda un, una convicción de lo que se está haciendo, una satisfacción por momento y bueno, estamos caminando el camino en una dinámica positiva. Valero mucho, Julio, me alegro mucho, eh, este, nos alegramos mucho de verte bien también y de haber disfrutado un lindo espectáculo esta mañana tempranito en la pantalla de Dice por Julio, gracias por el contacto, lo mejor para lo que viene. Eh, ojalá tengas un, un un gran un gran mundial eh, vos tu equipo este puedan lograr el el objetivo que que se propongan eh bueno muchas gracias Fabián un abrazo para todos la palabra de Julio Lamas desde Saitama. eh este...